Hola Bienvenido Bienvenida Buenos días Buenas tardes Buenas noches Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Adiós Hasta luego Hasta mañana. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo mes. Nos vemos.